Y tenemos aquí un disquito simpático para ti, muñeca, que está solita en tu casa. la sierra eléctrica cortan las monedas En las bóvedas limpias y secretas de los bancos Hojas de acero inoxidable Filos trabajados para un corte impecable de tu sueldo miserable Pero luego de un millón de sacerdados se hace de una fortuna respetable Thank you.